Y baja el salario real, como va a pasar con esta gente, burrito, digamos, o mi ley, y bueno, ese desempleo, o esa baja de desempleo no solamente va a desaparecer, sino que va a aumentar el desempleo, porque no nos olvidemos que el 85% del producto bruto argentino se realiza internamente, si no hay gente para que compre, si no hay poder de compra, bueno, en broma, no sé yo, como decíamos que el comerario, que vean dónde están parados las sociedades, que no se imaginan, digo que tienen 600, 600, 650 millones de de pesos, porque no lo tienen, y tienen que vivir del trabajo, ya sea que sean, digamos, comerciantes o empleados, pequeños comerciantes, pequeños empresarios. Y bueno, si siguen votando así se van a en este No es eso que el pueblo nunca se equivoca el pueblo se equivoca como cualquiera. este Así que me parece que se puede cometer un error muy grande, ¿no?